hola soy Moya, y voy a hablar sobre la tecnología STEMI la cual consiste en la puesta a de disposición del público de audio y video de internet de tal forma que cualquier persona pueda acceder al contenido desde el lugar y el momento que elija esta es una de las ventajas pues no se necesita la presencia física de un tutor o un maestro para poder comprenderlo pero una desventaja es que si tenemos alguna duda no la podemos aclarar tan fácilmente pues no tenemos a no tenemos alguien que nos asegure que es verídico Y otra desventaja es que podemos perder el contacto físico y la manera de aprender mediante discurso.